si la iglesia se comporta como se comporta la gente de afuera entonces ¿dónde está Cristo? si nos damos con todos unos con otros entonces ¿seremos de Cristo o no seremos de Cristo? si no nos respetamos hermano y hablemos de respeto ¿estaremos siendo iglesia? si no respetamos la asamblea y sonría que Dios le ama eso significa que llegue la hora hermano y no estoy por favor dándole a alguien que hoy día llegó tarde sino que estoy hablando que no tenemos que tener el hábito de siempre llegar tarde si alguna vez tenemos que llegar tarde por una razón atendible está bien nadie le dice nada Estamos hablando de comportamiento en la iglesia, por hermano. Estamos hablando de orden en la casa de Dios. Y esto no significa, insisto, ponerse tontos graves, no significa ponernos solemnes, no significa. no significa normas de sana convivencia, respeto mutuo, educación. Alguien dijo aquí el otro día, creo que fue Roberto, creo que fue Roberto que dijo cuando usted lo invita a no sé dónde, usted no llega tarde, no llega una hora, una hora y media después. De la invitación que le hicieron. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto para el que lo invitó. Po. ¿Sabe quién lo convoca aquí? Claro que sabe quién lo convoca aquí, hermano. Entonces podemos darnos el lujo de decir, ya, sí, pero. Llego después. No hay problema. Si tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que te quiero Tú sabes que para mí tú eres lo máximo Pero ahora déjame terminar de chatear Déjame terminar, no sé De lo que sea Y de ahí voy Hermanos míos, yo no quiero realmente pegar palos gratuitamente Porque no es la idea No es la idea, o sea, esta cuestión no es apaleo Por favor esta cuestión es simplemente que sintamos el peso de la gloria de Dios y que eso nos motive porque Dios actúa así Dios actúa por motivación y que eso nos motive a cambiar algunas cosas en nuestra vida eso es lo que Dios quiere y tengo que decírselo porque eso fue lo que Dios me dijo a mí Dios me dijo a mí, yo no quiero cortarle la cabeza a mi pueblo Pero no quiero que sean ignorantes, dijo No quiero que ignoren Porque la ignorancia es lo que mata a la iglesia Mi pueblo pereció, dijo el profeta Porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento ¿De qué? De la verdad, de la palabra de Dios No conocimiento matemático, ni físico, ni, ni astronómico, ni. No. Conocimiento de la palabra de Dios. De la voluntad de Dios. Conocimiento de Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es la verdad. Entonces, queridos míos. Termino. 1 Timoteo 4.12. Que alguien lo lea, por favor. ¿Quién lo tiene? 4.12. No sé, hay hermanos, que traen Biblia. Léalo, Marinoel. Dice: Aunque ninguno tenga un poco tu fuerza, si no se esquifo de los creyentes en palabras, <coughs> conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. El apóstol Pablo, después de decirle a Timoteo todas estas cosas, le dice: Timoteo esto te digo que enseñes, esto te digo que encargues, esto te digo que se los expliques a los hermanos, pero que ninguno tenga en poco tu juventud porque Timoteo era joven ahora usted cámbielo ninguno tenga en poco tus canas Nancy, ninguno tenga en poco tu altura Verónica ninguno tenga en poco tu edad, no sé la mía, ya, para que no haya problemas Ninguno tenga en poco que eres gordo, que eres flaco, que eres alto, que eres bajo. Ninguno tenga en poco que usas anteojo o fondo botella. Por no decir poto botella porque es muy fea la palabra. Anteojo fondo de botella, ¿verdad? Ninguno tenga en poco absolutamente nada. Porque si es por eso el profeta tendría que haber tenido en repoco la mula, pues, hermano. Somos más que mulas, pues. Mucho más, pues somos imagen y semejanza del Dios altísimo imagen y semejanza del Dios viviente entonces que ninguno te tenga en menos hermano y eso significa respeto ni siquiera te digo el mandamiento del Señor ama a tu hermano te digo respeta a tu hermano respeta a tu hermana respeto entonces queridos míos Ejemplo de otros con nuestra conducta, dice el apóstol Pablo, tenemos que ser en medio de la congregación de los santos. ¿Ejemplos de qué? En palabra, boca. Tengo que decir que es un hermano de otra iglesia porque es un hermano de otra iglesia. Lo fui a ver en la semana a conversar algunas cosas con él. Conversamos 15 minutos. 18 garabatos y medio se le salieron en la conversación. Hermano, algunos hasta le dicen pastor. No sé si lo habrán ordenado alguna vez, pero en este momento no está en función de, de pastor en una iglesia. Pero, my God, yo prefiero no meterme mucho a Facebook por lo mismo, porque las W con las N y otras cosas más están en casi todos los muros de muchos hermanos y otras cosas que son innombrables también entonces queridos míos ¿de qué estamos hablando? ¿cuál es el Cristo que hemos conocido? dice el apóstol Pablo insisto hermanos yo no me pongo acá y ustedes allá yo me pongo allá con ustedes esta cuestión también es para mí Que yo les conté a mis alumnos que estábamos arriba, que en el México yo también de repente pegaba patadas las canillas, empujones y otras cosas. Debo reconocerlo, por pues, mano. Claro que uno, yo por lo menos me justifico, yo digo, claro, si se me han pasado cinco trenes y no me han dejado subir, al sexto me meto como caballo desbocado para adentro. Y que se salve el que pueda claro, porque tengo que llegar a alguna parte porque en ese momento tenía que llegar al trabajo y tenía horario de entrada entonces, sálvese quien pueda hermano. Pues, pero no por eso no, no me sentía mal, me sentía súper mal pero bueno ah, aguantaba los carterazos y, ah, los rosarios de la señora las señoras son las más grateras de todas que Dios me perdone pero así, había unas viejas que me empapelaban Yo decía, amén, Señor, decía yo, pues me lo merezco. <risa> ¡Claro! Me lo merezco, decía yo. Bueno, entonces, queridos míos, pero estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la congregación de los santos, estamos hablando de la casa de Dios, la casa de Dios que es usted, que soy yo. Porque dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿O no sabéis acaso dice el apóstol Pablo que sois templo del Espíritu Santo el cual Dios ha puesto en ustedes ejemplo en palabras las palabras vivifican y las palabras matan y no hay términos medios hay palabras de vida y palabras de muerte Si usted le dice tonto todos los días a su hijo, todos los días le pega un disparo y en una de esas va a ser el fatal y lo va a matar. Su hijo va a ser un fracaso toda la vida. Solamente por decir algo. De eso vamos a hablar cuando juntemos al club de padres. ¿ya? Entonces, pero sepa usted que las palabras vivifican y las palabras matan.